de bebê Bueno, estamos todavía ahí con la.. No nos, no nos hemos podido sacar la voz y la manera de, de, de decir tan particular que tiene Nilda hoy, Este, y, y hemos pasado nada más que un 20% de la charla que tuvo eh, eh, Pablo, que ayer estuvo todo el día en La Plata con, y realizó varias notas que vamos a ir escuchando en el Enredando y en los diferentes programas eh, de, de, de esta radio en particular, pero por supuesto también en el Enredando, eh, <coughs> charló también con Guadalupe Godoy, que era la, la, la, digamos, parte de la querella eh, que representaba a López y a Nilda de Justicia Allá, eh, que sigue actuando en los juicios que ahora está intentando... Godoy que Echecolás no vuelve a su casa, y este, también charló con Aníbal Natiuk, no sé si estaré diciendo bien su apellido, que es el abogado que está interviniendo en la segunda desaparición de, de Jorge Julio López. Todas esas cosas las vamos a ir escuchando, las vamos a ir este, metiendo en las diferentes emisiones del Enredando las Mañanas a 10 años de la desaparición de Jorge Julio López, que seguramente tendrá una vez más transmisión especial de la Red Nacional de Medios Alternativos, con las marchas que se estén haciendo en La Plata, en Buenos Aires y en todo el país. Ojalá, eh, nada, eh, lamentablemente, dijo, eh, la, los números redondos a veces atraen a mucha gente a salir a la calle en situaciones como esta, y calculo que los 10 años van a ser que mucha más gente se movilice, pero también hay un componente que, no es, es que es innegable y es que es probable que este año mucha gente a la que le resultaba contradictorio marchar por López durante los nueve años anteriores, porque a quién le iban a reclamar por López, en cambio ahora quizás están como menos trabados para salir a la calle a pelear por saber qué pasó con Jorge Julio López en su segunda desaparición. Veremos, veremos. Raúl Guanzo, trabajador minero, nos dijo feliz día y nos quedamos todos duros, porque claro, es el día del locutor, ninguno de los tres. El locutor, no le dijimos nada, ni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 O no lo tiene porque hay una competencia, es una pelea por el discurso, ¿no?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 redando las mañanas El programa de la red nacional de medios alternativos. Un abrazo Diego, gracias. <ríe> Feliz día Diego. No, querido, me quedó la voz puesta, en la puedo <ríe> Bueno, para quienes nos están escuchando desde el principio del programa habíamos dicho que a esta hora íbamos a poder dar una información que en el Paraguay se va a dar a conocer dentro de 45 minutos de manera oficial, pero que nosotros estamos autorizados por los actores sociales del asunto a dar a conocer ahora aquí en la Argentina. Eh, la semana pasada, recordás, se identificaron los dos primeros restos de desaparecidos durante la dictadura de Alfredo Stroessner en el Paraguay eh, pertenecían a Miguel Ángel Soler el secretario general del Partido Comunista de la Clandestinidad en 1975 cuando fue secuestrado que es además el papá de un compañero eh, de esta radio Jorge Miguel Soler que hace el programa Patria Soñada y que está por supuesto en Asunción, porque fue convocado por Rogelio Goiburú a cargo de la, de la ENAVI, este, a, bueno, nada, simplemente a, a estar allí en el momento en el que se diera la, la noticia, y eh, la otra eh, persona que fue identificada ...es una italiana, una italo argentina ...una italiana que estaba nacionalizada también argentina... ...que vivía en, en la provincia de Buenos Aires... Eh, ...Rafaela Giuliana Filipazzi Rossini... ...ella había sido secuestrada en Montevideo... ...como parte de la operación Cóndor... ...es decir, de la coordinación de las diferentes dictaduras... ...del Coro Sur en aquella época... La cuestión es que el equipo argentino de antropología forense ya lo habían anunciado incluso en la conferencia de prensa de la semana anterior, donde se dio a conocer estas identidades, estas identificaciones, habían anunciado que ellos estaban trabajando en, en la identificación de otros restos. La noticia es que se ha identificado a una tercera persona, se han identificado los restos de un tercer desaparecido de la dictadura de Stroessner y que está íntimamente vinculado a, a, la, este, a la italiana, a Rafaela Filippazzi Rossini, porque era, su pareja es, eh, era argentino y también fue secuestrado en el mismo operativo en Montevideo. Así que dentro de un ratito se va a estar anunciando en Paraguay que los restos identificados pertenecen a José Agustín Potenza. Hay causa abierta en Corrientes por los familiares de Potenza, tanto por la desaparición de Rafaela como por, a, por la desaparición de José Agustín. Así que eh, seguramente esta causa se reavivará en corrientes y de alguna manera quizás provoque que la justicia paraguaya empiece a accionar, porque han sido muy pocos los casos en los que han podido accionar este, a propósito de la de, de la cuestión de meter justicia, además de memoria y de verdad. Bueno, claramente hay allí como un atraso que, que tiene que ver con lo que cada pueblo ha podido hacer eh, con su proceso, ¿no? Y que, y que obviamente no podemos... Eh, Digo, no, no no estamos diciendo somos mejores aquí porque hicimos esto, estamos, hicimos esto, entre otras cosas, porque tuvimos una dictadura que duró siete años y no 40, como la de Paraguay, ¿no? Eso también hay que tenerlo en cuenta. Más allá de realzar los valores de los organismos de derechos humanos, claramente hubo un contexto social y una dictadura corta que permitieron que no todos los lazos sociales se rompieran y que algunos se reorganizaran rápidamente durante la dictadura y en el proceso democrático que se abrió después.